Sí, sí, la música no miente, nos costó un poquito conectar, porque bueno, cosas que pasan y cuando la gente, de estar todos los días después se aleja un cachito, bueno, encontramos el número, lo, lo acomodamos, llamamos, sí, la doctora Durne Batista, doctora en energías renovables, lo tenemos que decir, porque no tenemos que agrandar con esto, porque la única que se banca, incluso en contra del locutor, era ella, ella nos decía, la mejor energía, la más limpia, la más tranquila, que no produce ningún tipo de... Es la energía atómica, le decía, estás loca, Dune, estás totalmente loca, no hay como la hidroeléctrica. Bueno, la cuestión es que nos van a pegar abajo de la línea de flotación a los dos. Nos van a privatizar o vender o volver a concesionar, habría que ver en cada cosa, en cada caso, las hidroeléctricas... Y ahora salió que se quieren vender, vender la trilogía de usinas atómicas, que un, un, un negocio, porque no, nunca han dado déficit, nunca han tenido problemas, tienen un mantenimiento, son nacionales, las la hizo el Estado, cada ladrillo, cada bolsa de polo, en calle, ahí, la puso el Estado Nacional, Y es un buen negocio, porque encima da mucha plata Pero bueno, la que sabe de esto es Eduardo Batista y no sabe la alegría que tenemos y que tiene chiquito Rey, Y el presidente del de el, el club de admiradores, todavía no se movió ese cargo, parece que es un cargo nobiliario, que no se va a mover nunca, es generacional. Así que él, él estaba muy contento esta mañana cuando lo fue a visitar a Gabriel, le dejó ahí a Cremona para que no, no me vaya a adelgazar, dice. Y hablamos ahí, hablamos de, de, de la posibilidad de que Gabriel vaya Laura a otro lado, y bueno, eso, así que, pero Edu, qué lujo, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Mumi, buen día para, para toda la audiencia, saludos a Gabriel, saludos al presidente del Club de Fans, no, no, así vamos a ocupar toda la columna, no nos va a alcanzar el, <risa> pero el tiempo. El protocolo nos va a llevar puesto, igual. Sí, pero bueno, sí, gracias, gracias para, eh, por el espacio hoy, y sí, la idea era hablar con, conversar sobre sobre esto, ¿no? con, con, sobre esta encrucijada nuclear en la que estamos eh, en donde como vos bien dijiste el gobierno eh, ya informó que tiene intenciones de privatizar eh, parcialmente la empresa nucleoeléctrica argentina Sociedad Anónima, que es el, el acrónimo NASA, eh, y busca vender el 49% de las acciones, un esquema parecido eh, al de YPF, ¿no? que el, el Estado conservando eh, un control mayoritario Eh, y bueno la, la la energía atómica en, en nuestra matriz energética eh, parece poco lo que aporta es alrededor del 7%, nuestra matriz es fósil eh, este gas y petróleo pero puede parecer poco muy pero lo importante es que esta energía es continua y es segura no no depende de que haya sol o viento eh, y como vos bien dijiste Argentina tiene una larga trayectoria En, en el sector atómico, defendida incluso por los gobiernos militares. Eh, ¿Recordás que en algún momento hicimos una columna sobre eso? Sí, eh, sí acuerdo. Durante, durante el gobierno militar también se sostuvieron estas políticas, ¿no? como una impronta nacionalista, eh, pero bueno, el gobierno quiere dice que para que este, las centrales Atucha 1 y Atucha 2, que están en la provincia de Buenos Aires y Embalse, en, en Córdoba, Eh, para que estas, eh, para que estos centros nucleares se sostengan, se necesita inversión privada y por eso se, se apela a esta medida, eh, porque estas, eh, estas empresas, estas, estas centrales habían entrado en la ley bases, ¿no? Como empresa a, a privatizar eh Nucleo eléctrica argentina. Entonces, bueno, esa es la propuesta. También dicen que habría un programa de propiedad participada, que habría un 5% por para, para los, el capital para, para, para, los, obreros, trabajadores, ¿no? para los trabajadores, claro. sí. Claro, pero bueno, la, la contracara de eso este, es obviamente que a pesar de estos anuncios hay un fuerte rechazo de, de quienes trabajan eh, en, en Nucleoeléctrica, en la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que también tiene participación este, en la empresa, bueno, ya hay planes de lucha, protesta... Porque desde el 2023 lo que está pasando es que hay un ajuste de presupuesto eh, y una merma, digamos, los salarios están muy bajos, entonces ya está generando eh, la ida de, de la gente. No hay como una fuga de cerebros porque acá hay mucho capital en conocimiento, no eh, es, es una, un contexto industrial, pero eh, también de, de mucho conocimiento científico, no. Entonces. Claro. Pero bueno, me que lo, lo, los changos que trabajan ahí no es que te van a afinar el carburador con las bujías, viste. Son guasos que han estudiado mucho, tienen una capacidad, y una capacidad y una trayectoria en el trabajo en las bujinas atómicas. Así que no es cualquier operario, no es cualquier operario, sí, sin lugar a dudas. Y ahí también lo que lo que viene pasando ya desde creo que desde el año pasado eh, es que. Además, el Nucleoeléctrica Argentina tiene entre sus desarrollos eh, estos reactores modulares ¿no? de los que hemos hablado acá, porque cuando hablamos de, de esta energía atómica, pensándola en clave sustentable, ¿sí? eh, tiene que ver con estos nuevos desarrollos de pequeños reactores modulares eh, que son de, de rapi, rápida fabricación e instalación eh, en donde Argentina es, eh, está haciendo punta con eso. No, El reactor CAREM es uno de es uno de ellos que está en construcción y la obra está paralizada por el gobierno, y cualquier análisis técnico de, de esa tecnología, porque hay hecho mucho, eh, nos dice que eh, ese tipo de, de, de iniciativa es muy sólida, eh, que va a generar riqueza, y además podría posicionar a Argentina eh, en términos de, de valor agregado, ¿no? porque podría a nivel regional y global, siendo una empresa pionera en la construcción de, de estos reactores de, de baja potencia, bueno, eh, ofrecer un valor al, al mundo, ¿no? Como una actividad económica fuerte para el país. Y eso hoy está paralizado, ¿no? Es otro otro tema que... Este, claro, que cuando, cuando vos lo planteabas, pensábamos en la región, ¿no? Pensábamos en países que, no, que tienen una matriz complicada, digamos, porque son uni, uni Eh, de, digamos, tipo energéticas y bueno, lo, estos reactores podrían abastecer a espacios de algún país, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, eh, a, a espacios donde no hay otra provisión de energía, pensémoslo así, este, esta semana, esta última semana, Bolivia se quedó sin di diésel, ¿no? sin, sin gasoil, como le decimos nosotros, y paralizó toda la flota de camiones que andaba en el país parada, porque no había entrada de diésel. Bueno, hay países que necesitan otra oferta energética, y bueno, estos reactores de más chicos, si se quiere, podrían resolver parte de ese problema y seríamos los primeros en ofertar ese tipo de, de reactores. Una, una maravilla, pensado así, ¿no? Sí, además, bueno, son reactores de, de baja potencia, es decir no son para ni ni para pueblos o, o para localidades muy aisladas sino para ciudades in, y, para bien ciudades intermedias no podrían abastecer a pueblos productivos entonces realmente son una una alternativa y, y realmente si, si buscan hay hay muchos informes de, este, fundar tiene un, un informe muy interesante al respecto eh, sobre todo no por por este este valor eh, económico no para, para la economía argentina, no porque lo que pasa es que esto entra en disputa Mumi, con otro modelo que es en, en donde el gobierno los gobiernos vamos a decir han dado siempre eh, como vienen dando más relevancia a la producción de vaca muerta, no es como la gran ganadora vaca muerta en, en la pulseada energética eh, pero no hay que dejar de mirar estos otros desarrollos claro, claro que eh, realmente bien, como eh. vos decís Claro, no o sé, sea, no, no es que va a cambiar nuestra matriz energética en el corto plazo, pero nos puede posicionar como un complejo científico tecnológico eh, en una industria que, que puede ser de exportación, ¿no? Eh, digo, cuando pensamos de dónde Argentina saca los dólares, bueno, podríamos eh, dejar de, de, pedirle a la soja y eh, o al este, o al gas, y, y venirnos a este tipo de desarrollos que además generaría trabajo, ¿no? Trabajo y trabajo científico y formación de cerebro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Me quedo pensando en esto, que nos tiraste lo del... yo no, no lo había incluido en la mirada de la privatización de la venta de núcleo eléctrica, de la parte de núcleo eléctrica, que también estaba incluido esta, esta parte procesual, si se quiere, de construcción de lo, lo, los reactores a medida, digamos, ¿no? Los mi, mini-reactores, eh, que también estaba incluido en el paquete de núcleo eléctrica. No sabía eso. Sí. Sí, y además, bueno, ahí también hay otra publicidad internacional. Eh, Argentina había, yo no sé bien en, en, qué, en qué instancia quedó, pero Argentina había firmado con China para la construcción de Atucha 3. Eh, entonces, bueno, no es raro que en este momento de, de repliegue con Estados Unidos eh, las recomendaciones del FMI sean que, que vendamos todo lo que sea atómico, ¿no? Eh, así que también hay que, hay que verlo en ese plano. Tiene muchas aristas. Muchas aristas, realmente, qué bárbaro. Y sí, esta claridad de donde nos hacía un poquito de falta, así que bueno, que bueno, eh, gracias, pero nos dejan más que preocupados. Hay un plan de lucha, hay una visibilización desde, la, desde, la, desde el Senado de la Nación eh, de llevarlo a una ley para que no se pueda vender, ¿no? Eso también eh, apareció esta semana, la semana que pasó, eh, al menos yo me enteré de eso. Así que bueno, me, me parecía que era más interesante ponernos a discutir un poquito de esto. Nos queda todavía para analizar, Edu, en otro momento la cuestión de las hidroeléctricas, porque la, la cantidad de hectáreas que riegan las hidroeléctricas que se van a vender en el sur es infernal. Estamos hablando de cerca de 300.000 hectáreas que se riegan. Nadie, nadie habla de eso, hablan de la producción energética, pero bueno, en otro momento lo charlaremos. Bueno, Mumi, muchas, muchas gracias, un, un gusto de nuevo estar en el programa y, y saludos de nuevo a Gabriel y a toda la gente que, que escucha. Dale, dale, dale, espero que se denueven las autoridades del club de fans, pero bueno, ya veremos cómo hacemos. <risa> Te un mando, abrazo. Un saludo, que andes muy chao. lindo. Chao, chao, gracias. ¿Estás ahí, Gaby? Ayer te volví a ver sonriente Desparramando dientes En la televisión En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cornisa Vos el empujón. Ayer escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien, hay un sorriment, veníte por el barrio, yo te do mi salario y te quiero ver para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la madre. no es tuyo, no me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario, que es un plan necesario Dejarme sin morfar, que hay que cambiar Que llegó la alegría, y un señor policía me lo quiere explicar No que te cierren las puestas, mis sueños no están en venta, para la mano. Parar. Guarda, la hojita con el chamucho, no traces lo que no es tuyo. Să lo que y de mi boca los ríos con olor a monte baja, con olor a montebaja, azoleándose en las piedras mi camisa y tu cenagua, dos rastrojitos de trapo tendidos sobre la playa. mi corazón y la ca ser el árbol para volver a ser simiente reconocerse otra vez después de todo lo que fue con el corazón presente ir bajando a la raíz donde nacieron los cantos que nos enamoraron hay que volver al poder del agua la tierra y el aire el fuego la risa y el canto partir soledades Vamos a limpiar la palabra, apaciguar la mente, purificar el cuerpo. A vaciarnos de ambición, pacificar la razón y amigarnos con el tiempo. Vamos a ser medicina de cada grano de vida, de cada sol calendario. Vamos a curar la herida, amándonos noche y día juntos separados a cortar la distracción a destrabar la expresión a despedir el miedo a depurar la interior Este barro tengo y en la savia de mi sonco Guardo un monte semillero Rusticavo mi madera, abrazas hoy en el recuerdo Cuando un monte esperanzado Cauce madre donde renacer, se al danza del viento, estrella en tu mirada abrazo que da la vida cuando se nos pierde el alma. Se madre por de Buenísimo, ahí estamos grabando Juan ya. ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, les cuento, les cuento todo que lo andamos molestando y lo hemos enganchado acá, transitando las calles de Crueleza, el jefe de la comuna de Medina Naranja, gran amigo de la ferroviaria y bueno, que anda empecinado en estas cuestiones de aportar al desarrollo. Eh, económico y también productivo de media naranja y se anda por largar a hacer una capacitación en apicultura una reunión una cosa así pero lo dejamos a Juan Carvelo que nos cuente para lo la gente de la colmena gallinero este noticiero agropecuario de Cruz del Hola Mummy cómo te va cómo anda buenas tardes buenas tardes ¿Cómo estás vos muy bien che, bien bien bien acá eh, como vos decís voy, recorriendo acá de Cruz del haciendo cosas trámites trámites ¿no? así sí. que bueno Y bueno, con el tema de lo que me pregunta, sí, estamos ya hace un, dos meses que empezó el curso Apícola, en, eh, por el medio, intermedio del CDR. Entonces, bueno, gracias a Dios tuve un, muy buena convocatoria, que es lo que tratamos de hacer para que los chicos se acerquen, para ir inculcándoles una posible salida laboral la también. Y bueno, se está trabajando con eso y... Y con eh, feliz por ese tema, porque se, se convocó y tenemos uno de los cursos de Apícolas más numerosos de la provincia. mira qué bueno con, qué bueno con 40 con cuarenta y si no me equivoco cuarenta y dos inscriptos uh -huh. así que eh, nos decían la gente estaba sorprendido por la cantidad de chicos que habían se habían habían inscripto viste así que bueno bien por ese lado viste contento. Es que, que permite un desarrollo territorial y tecnológico muy alto, Juan, ¿no? La cadena de valor de la miel, de la apicultura es muy amplia y también la cuestión de la inserción territorial. La flora que vos tenés en tu comuna permite hacer de todo. Así es, sí, sí, lo que tratamos es eso, hacer un desarrollo en territorial, como decís vos, eh, y darle valor a al producto de los pequeños productores, a lo que producen los pequeños productores también, darle un valor agregado, darle el valor que realmente, que, que una, que se produce una miel ecológica, ¿no es cierto? Bueno, hoy la zona, está, está mirada así toda la zona. Bueno. Entonces, entonces eso es darle un valor agregado al producto mismo. Y después, bueno, a los chicos es una, una pequeña salida porque empezar o mejor quien pueda empezar con con un par de cajones, ya tener unos núcleos, ya es importante y bueno, ir mostrándole un poco eso a los a los chicos, ¿no es cierto? Participan por suerte muchos chicos de la escuela secundaria también. Entonces le estamos le estamos dando ahí de paso también estudiando la flora, el valor del agua y bueno, uh -huh. todo esto que va alrededor de, de la abeja, ¿no es cierto? Claro, claro. No y también tenés una impulsora en la directora de la escuela secundaria muy importante, ¿no? La, la, la, la, directora ahí de la escuela empuja a que los chicos hagan, piensen, trabajen, estudien, entonces bueno, tenés ahí una, una, una socia permanente en la educación y formación de los jóvenes de mediana. Contanos Juan y y cuándo termina este curso, hasta cuándo es, y hasta fin de año, y ahora lo que estamos organizando, junto con la gente de CDA, junto con la facultad de ingeniero agrónomo, junto con eh, agroindustria, con distintas entidades estamos eh, programando una feria, una feria apícola, en donde van a participar eh, todas estas entidades para que la gente y todos los chicos que están en el curso, aparte va pa participa la comuna de, de Guanaco Muerto, de Chañarito, los chicos de la escuela, con algunos de los trabajos que se han hecho en la feria de ciencia hace poquito en las escuelas, van a tener su también dentro de la feria. Estamos haciendo una movida ahí linda para que, bueno, participen, es más, hay uno de los trabajos que se hizo en la feria de ciencia de los chicos de Chañarito tienen una un desarrollo, desarrollando un producto espectacular que no hay en el país. Claro, ¿no? claro. Entonces... la torta de algarrobo para promover la la, po la postura dentro de las colmenas, lo Los encontramos Exactamente. en el Congreso Federal de Apicultura, los chicos, y le hicimos una nota también, así que está la... muy contento, y el amigo Soria, ¿no? Qué lindo que, no, que ahí la gente sí. de Juanaco también esté incluida en toda esta mirada, en este trabajo. Sí, qué bueno, sí, qué bueno. sí, sí, nosotros es la mirada que nosotros hacemos y tratamos de trabajar. Nosotros por ahí somos <ríe> un poco en la punta de lanza de, de organizar cosas, y bueno, los incluimos siempre, los invitamos siempre a, la, a, la, a los chicos de la escuela o a la comuna, de, de Guanaco, de Chañarito los tenemos ahí siempre presentes bueno, el año pasado se hizo el curso Caprino-Ovino, claro. que también los hicimos participar, y se dio una clase en Guanaco, una clase en Chañarito y de eso se trata, porque uno como uno solo no no no no va, a ver, uno solo no puede salir, acá tenemos que trabajar en conjunto, y es por lo que yo abogo, ¿no es cierto?, de trabajar todos juntos, que es la única forma que podemos salir adelante, porque si no es difícil, de a uno no se puede Entonces siempre trabajo y hablo con los sí, chicos, con Maico, con con Ariel, ¿no es cierto?, de Chañarito, siempre venimos hablando de ese tema y de decir tratar de trabajar en, en forma regional, ¿viste? Claro, pero bueno, claro, lo mismo que los límites lo ustedes no no existen, no hay límites. No, que, que no, no nada, tiene pero que existir. Chañarito y Guajana, con nah. eso, conjunto ahí. Eh. Exactamente, también, lo mismo y... vení trabajando con el tema de eh, turismo rural, que eso también lo venimos trabajando con la, tenemos acuerdos firmados de la ruta de la sal, con la, con Mabel de, de la Intendente Quilino, me uh -huh. bueno, bueno así se abre, entonces todo esto lleva también a, a una salida después que se vaya desarrollando algo de turismo rural también entonces viste ahí vamos vamos fechándolo viste a no, ver y además hay... que tenés en tu en tu en tu ahí secretario, ayudante Osvaldo Luna un gran impulsor del turismo rural no un Sí, un sí, sí. permanente de esa oportunidad permanente ¿no? sí, así con el, sí sí él está con eso permanente me, me me tiene viste ahí al salto con ese tema pero no no lo, realmente le tiro yo le bueno dice que hagamos esto listo y yo le doy para adelante y y de ahí voy haciendo los contactos y bueno vamos vamos trabajando con las distintas entidades no es cierto porque con el intac el Inti y, y bueno Eh, todo el mundo va va, va trabajando que y va estar a estar a vuelta claro bienvenido o sea que, todo, que, todo. y algún otro alguna otra eh, tenés alguna en mente otra alguna otra mirada con respecto a la para la gente de la comuna de Media Naranja eh, estás pensando en alguna otra cosa Juan o estás trabajando ya en, en esta cuestión de la apicultura solamente o estás ahora, en ahora, otra cosa? sí ahora estamos trabajando con la para la gente una, en la cuestión de la apicultura después estamos trabajando un montón de cosas, ahora pronto ya inauguramos, que no sé si en algún momento te lo había comentado, el tema de, del el entubado del, sí, del sí, canal de 8. 8. bueno, uh -huh. ese ya está listo, está listo, pero está todo listo ya, en, no sé, en estos días seguramente se va a inaugurar, después ah, estamos sí. trabajando mucho con el tema en las escuelas, eh, con el tema de la del libro, eh, bueno, Estamos trabajando y acompañando a la escuela secundaria porque se van a hacer las semana de estudiantes de las escuelas rurales y se van a juntar ahí en Media Naranja. Ah, mira, también. Bueno. Se está trabajando bien con Daniela de lo que es la IPEN en Media Naranja y se está haciendo un lindo trabajo con respecto a eso, con los chicos, con el centro de estudiantes, viste, bueno. Está, está se bueno. viene trabajando en todos los aspectos. Así que en este septiembre tenemos una fiesta del estudiante de todas las escuelas de la zona ahí en Media Naranja. En Medinar van a tener una jornada deportiva, que van a jugar el vole, el fútbol, este, Bueno, es lo que normalmente se hace en Crudeleje, en la semana de bueno, Ahora lo van a hacer y, bueno, lo están organizando para hacer un día, una jornada, ahí en la escuela de, de Naranja. Juan Carvelo, muchísimas gracias por esta actualización de las cosas que nos pasan cerquita y de gente que queremos mucho, como es la gente que vive ahí en la comuna de Naranja, en Guanaco, en Los y bueno saber esto no que, que bueno que siguen trabajando en conjunto que se capacitan y que van a seguir produciendo alimentos algo que que nos nos enorgullece a toda la zona y que se usa la flora y la fauna de manera sustentable, así es así es, eso es lo que se trata y bueno por supuesto hay otras obras que no la no vamos a anunciar todavía porque a mí me gusta <risa> hablar o anunciar cuando ya casi las tengo hechas a las obras y no decir sí vamos a hacer esto y después se demora, no no se hacen. No no me gusta eso. Entonces, sí cuando ya ya la tengo prácticamente en eh, lista o cuando ya veo que está se realice y vos la estás viendo, ahí la vamos anunciando. Y bueno, ahí que la de la iluminación de la ruta en un par de semanas ya la, está lista y ya están Entonces, ya como última lamparita. Qué bueno, sí, sí, ya bueno. Más, Qué bueno. Hoy hoy estaban terminando los chicos de poner los últimos postes y ya tiramos el cable y bueno va a quedar iluminada la ruta eso un obrón que tenemos uh, eh, un obrón realmente para nosotros mucho eh, porque es mucha la plata es eh, importante por la seguridad por todo esto y bueno y esperando que ya empiece la obra de del reafaltado de la ruta ¿no? de prudelegia claro. media naranja ¿no? Qué así bueno. que eso es muy importante Juan, te agradecemos tu tiempo para la ferroviaria, para Cruz del Eje y bueno, salí, este este, este micro que acabamos de hacer va a salir en Capilla del Monte, en San Carlos Minas también va a salir en Denfune para que se conozca lo que se hace por acá y el empeño que vos tenés en hacer estas cosas te agradecemos Dale, mucho gracias. tu tiempo, loco, que andes muy lindo no, gracias a vos muy bien, y cualquier cosa y en cualquier momento, vos sabes, estamos a disposición y bueno, muchos saludos a toda la audiencia que es amplia en toda las zonas que sale. Uh -huh. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a vos. Dale, y estamos dale. a disposición. Juan Carvelo con nosotros, sí. con los ferroviarios, gracias. Chao, chao, chao. estamos Bueno, acá lo estuvimos escuchando a Juan Carvelo con todo todo el trabajo que está llevando adelante la comuna de Media Naranja, ¿no? Y cuestiones como hablábamos con Mariana Victoria, ¿no? El, la, la, la fortaleza de los encuentros, de los intercambios, pues, festejar un día de la primavera en la Comuna de Naranja, con un encuentro deportivo de las escuelas secundarias de la zona, por ahí, uno a la lejanía no le ve el valor, pero realmente el día que van a pasar los chicos, que se van a encontrar, que son el mismo territorio, ¿no? Eh, de un lado y del otro lado del río, y también de Muertos que es donde termina el río, y esta cuestión, ¿no?, que de favorecer eso, de impulsarlo, de buscar no solamente la traffic, no, que ya por ahí está, o algo para comer, eh, pero también el, la excusa de, de que los chicos se, se junten, se vean, se se, se puedan compartir cosas, ¿no? Pues, la ruta, pero habíamos entrado, por otro lado, un curso de apicultura que ya lleva dos meses con más de 40 asistentes, a ese curso de apicultura que dicta el CEDER en, con articulación con la comuna de media Naranja. Todo eso pasa, bueno, lo comentaba Juan Carvelo el jefe de comuna de ahí, y también por la articulación y el contacto con Ovaldo Luna, el contacto con Daniela Narito, la directora de la escuela secundaria, y bueno, toda esa gente que son muy valiosas para, para esto, para impulsar el desarrollo de muchos factores que ocurren y deben ocurrir en estas mmm, comunas cercanas a Cruz del Eje, en esta mistura de la urbanidad y la ruralidad con eh, formación de gente permanentemente en herramientas para producir alimentos. Ahí eso no, nos quedaba por comentarles a ustedes. Dentro de un ratito nos queda un video, porque todos hemos hablado de la modificación de la constitución en la provincia de Santa Fe. Ah, qué lindo, sí, sí. Ah, sí, eh, eh, el gobernador se va a poder reelegir. Y nos quedamos con eso, no deje de ser un titular, no deje de ser un titular. Pero los pueblos originarios que existen y muchas comunidades en Santa Fe están muy contentos porque han logrado un hito y que quede escrito en papel. Así que en un ratito pasamos ese, es un video, un audiovisual, que lo enviamos al grupo de oyentes de la Colmena, pero eh, nosotros lo vamos a escuchar porque nos parece valiosísima la, la, el aporte a la, en la constitución de Santa Fe a los pueblos originarios ahí en la provincia, así que dentro de un ratito Gaby, vamos con eso antes que se termine la hora y que ya viene la hora de articulación y de enganche y de ensamble con la gente de una radio y muchas voces de Capilla del Monte la uno ahí que va a estar en vivo en la radio abierta, con radio abierta en la Feria de Semillas que se lleva así que vamos por eso Eh, por ese videito y luego si podemos pasamos el, el audio de Marcelo Acosta de San Marcos Sierra que se iba a llevar sus cosas, a chusmear con un recuerdo muy grato de un no solamente el intercambio de semillas no solamente la promoción de las semillas sino también la producción de alimentos la soberanía alimentaria eso nos dice Marcelo Acosta en un audio que vamos a escuchar después de que pase la Gracias. Te irás con las estrellas romperás el mundo en dos. Tendrás con la tormenta por las noches sin amor. Tendrás con la no. Se decuna la canción, el signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida. Para mí despedirme de tu guía. No recuerdo mi canción antes de tu melodía. Es que me despertó un tambor que me decía, hay otros rumbos en la vida, ya que el ritmo se hizo fibra. Danza solitaria, lienzo blanco, semilla del alma. Se va mi luz ahogandose con vos, anclada en un recuerdo que naufraga. Se va tu luz y en esta oscuridad germina la semilla. de demonio Y en el fondo lo sabes, Fue teatro pa' tu orgullo qué difícil aceptar Que no va da a seguir matandonos Con lo lindo que es morir De a poquito en tu și se de la